uno sabe y lo que el otro no sabe, pero lo que se tiene que contar lo que tiene que esconderse eso es esconder lo que queremos contar, eso es de lo que vamos a hablar, eso es la criptografía para sobrevivir hay que exponerse pero también hay que reservar lo que sabemos Insistimos, eso es la criptografía. La eh, historia de la criptografía en la esfera es el libro del que vamos a hablar hoy. Y lo hacemos eh, con su autor, Manuel J. Prieto. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿Qué buenas tal? Noches. Encantado de estar aquí. He dicho esconder, y no sé si es exacto, porque uno piensa... En la tinta invisible, ¿es esto esconder, hay que esconder o cifrar lo que hay que decir? O lo bueno, que uno en, sabe. En realidad hay técnicas para todo, para, para esconder, para codificar, para cifrar, pero efectivamente, como como decías un poco a, a la entrada, lo importante es mantener el secreto, es decir, lo, para comunicarlo a otro, para mantenerlo uno, digamos, oculto o sencillamente para sí mismo, lo importante es mantenerlo oculto, mantenerlo cifrado o codificado y que, y que solo aquel que es su destinatario adecuado pues pueda, pueda conocerlo y pueda leerlo, ¿no? eso es la criptografía en grandes, en grandes rasgos. Cuando buscamos en sus orígenes y cuando buscamos el primer vestigio una vez más nos encontramos con el antiguo Egipto sí, porque parece y... que en la primera muestra de esto pasó allí, ¿no? Sí, de hecho, pues fíjate hace casi 4.000 años Sería en en torno al año 1900 antes de Cristo. No exactamente, no lo no, no, no podríamos llamar criptografía pura puramente, ¿no? Pero hay una tumba, una tumba de Menet Kufú, que tiene ya modificaciones de la escritura, que al final es lo que hace la criptografía, con, con otro fin, podríamos decir, porque en esta tumba lo que hay es contada la vida del del difunto, y claro, no tiene mucho sentido ocultar la vida del difunto cuando en realidad quieres darle darle fama, ¿no? pero lo que sí hicieron fue modificar las propias escrituras jeroglíficas para que quedaran más bonito. Entonces esto es, esta se considera el primer punto, el primer momento en, en toda la historia de la humanidad en el que alguien modifica la forma de escribir algo para, pues, con otro fin, más allá del, del dejar un mensaje, ¿no? Para que en no se caso... conozca la información, eh, para que eh, por lo menos eh, solamente lo sepa el destinatario de esa información y pase desapercibido para otros, se oculta a los ojos de otros, ¿no? efectivamente eso es como como decía el, la clave está en que no tiene sentido cifrar o, o codificar algo si luego no, no lo puedes descifrar no o sea, esa es el, la gran ventaja de la criptografía y el gran peligro porque si alguien que es el, el destinatario pues adecuado ¿no? el que, al que queremos contarle algo lo puede descifrar lo que se ha demostrado hasta hoy es que siempre puede haber uno que no era ese destinatario Eh, pues, que queríamos comunicarnos, que también puede descifrarlo, también puede decodificar y puede conocer el mensaje. ¿No? Esa es la gracia, la, la historia de la criptografía, a mí me gusta verla como como un péndulo que va y viene entre los, los criptógrafos o la gente que hace códigos y los criptoanalistas, que es la gente que los rompe. ¿no? Y a lo largo de la historia siempre ha habido épocas, a veces durante siglos, que los, los métodos criptográficos eran suficientemente sólidos como para que nadie o casi nadie fuera capaces de romperlos, y otros en los que pasaba justo lo contrario, que los métodos criptográficos pues, eran eran demasiado débiles para el nivel de los criptomalistas que había. ¿no? En el caso pues... de Egipto que estás comentando, yo creo que tiene especial dificultad, Porque si ya de por sí nos costó Dios y ayuda a descifrar los jeroglíficos, ya, si encima viene codificado, ya ni te cuento. Y a mí me gustaría eh, dar el paso a, a esos códigos romanos. No sé si Julio César fue uno de los principales que también utilizaban este tipo de métodos para eh, enviar mensajes. Sí, sí, de hecho eh, no se conservan todos los códigos que utilizaba que utilizaba César porque se cree que utilizaba, vamos, hay... hay fuentes que, que demuestran que utilizaba más códigos de los que conocemos, pero de hecho uno de los códigos más famosos que uno hasta puede jugar con los niños a, a cifrar y a descifrar, se conoce precisamente como el código César y, y es tan sencillo como sustituir una letra, es un método de sustitución, sustituir una letra por aquella que está pues n posiciones en el alfabeto a, pues, a su derecha, no posteriormente, es decir, la A, pues, un movimiento de tres, la por la E, la, la B por la F y así sucesivamente, ¿no? Ese es el cifrado César y como digo, es uno de los más conocidos de, de toda la historia pero de hecho César, por ejemplo, en, en algunos de sus de sus escritos cuenta como eh, que demuestra su inteligencia para para este tipo de cosas como en algún caso bastaba con escribir un mensaje en griego y enviarlo a través de la Galia porque daba por hecho que cualquier galo que se encontrara con algo escrito en griego pues iba, iba a serle complicado saber saber qué ponía allí. Y de hecho, durante mucho tiempo en la historia, tan solo escribir ya era casi un método de cifrado, porque tan poquita gente sabía leer que encontrarse algo escrito, pues en la mayoría de los casos no, no servía de mucho, no lo no decía mucho. En el mundo clásico, nos hablasen de Roma, pero también Grecia tuvo eh, sus eh, pinitos en esto, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es curioso porque en, en Grecia hay, hay muchos, en la época griega, hay muchos textos hablando de, de criptografía pero en realidad no se tiene muchas, o de hecho no se tiene ningún caso en el que se utilizara de verdad la criptografía, supongo que se utilizó mil veces, pero no ha quedado rastro como, al menos como que la criptografía fuera suficientemente importante como para acabar definiendo una, una batalla, pero sí Herodoto nos cuenta nos cuenta varias historias en las que la criptografía es clave, y en el táctico, en un, en un, tratado militar que escribió sobre, sobre la poliorcética, sobre la, los asedios, pues dejó un capítulo entero dedicado a, a formas de criptografía, cómo escribir y, y, y cifrar mensajes para sacarlos, lógicamente, de un asedio y que y pedir ayuda o pedir un contar cómo estaba la situación dentro del asedio, ¿no? Luego también nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué es antes, el tocino o la velocidad? Te lo pregunto por lo siguiente, porque evidentemente ha habido mucho desarrollo en la historia que tiene que ver con la criptografía o la criptografía es una consecuencia de ese desarrollo no sé si me entiendes sí, sí, sí fíjate, de hecho el, a mí me gusta hablar de, o definir el, el, el libro del que estamos hablando de la historia de la criptografía a la vez como la historia de la criptografía y la criptografía dentro de la historia porque eh, so, los propios avances de de la criptografía han modificado hechos históricos y a la vez la necesidad, en pues como hablábamos hace un momento, en un asedio, en una guerra, en, en, en incluso en temas civiles, ¿no? pues el desarrollo de la teografía en su momento, conllevaron la necesidad de desarrollar la criptografía, es decir, de, de profundizar el conocimiento y de profundizar en los métodos que había para para esconder textos, para comunicar un secreto, para comunicar en secreto más que un secreto, y, y, y son dos mundos que se retroalimentan. En realidad, la, la, el, el avance de la historia hace avanzar la criptografía Y los avances de la criptografía, como otras muchas disciplinas, pues hace avanzar la, la propia historia ¿no? y la modifica. Y los espartanos también tenían eh, sus truquitos a la hora de comunicarse y a la hora de ganar sus... Porque yo creo que esto fue eh, como una solución, ¿no?, cuando querían ganar ciertas batallas y que no se enteraran sí. los enemigos. Sí, es otro de la, de los métodos de los métodos clásicos y que, y que está en toda la literatura y uno puede probar con, con cualquier niño, y es la famosa escitra espartana que no era más que un, un palo de un grosor uniforme, que partían en dos, a lo largo de él enrollaban una cinta, como como están enrolladas las cintas en los mangos de las raquetas, ¿no?, y escribían longitudinalmente. Una vez desenrollada la cinta del palo, esa cinta se podía enviar, pues, pues como decías, a, a un general que estuviera en el ejército, en, en el campo de batalla, perdón, o al revés, desde el campo de batalla, para decirle a, a una determinada ciudad, «Oye, hemos vencido o necesitamos ayuda». La cinta por sí sola no decía nada porque no eran más que escritos desordenados, pero cuando alguien, el receptor, digamos, legal, recibía la cinta, como tenía un palo del mismo grosor, la enrollaba de igual forma y quedaba cada letra enfrente exactamente de la, de la que tenía que estar y podía leer el texto perfectamente sin ningún problema. Siempre hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos en de la máquina enigma, pero tenemos que hablar, y tú lo haces en el libro, en este libro de la Primera Guerra Mundial, y citas el caso de la Sala 40. Yo creo que la gente lo tiene que conocer. Bueno, la, la Sala 40 fue... Decíamos hace un momento que la, la criptografía hacía modificar la historia y la Sala 40, que era un era la sala realmente donde empezaron a formarse o, o se creó el grupo de los criptógrafos británicos durante la, la Primera Guerra Mundial y se llamaba Sala 40 porque sencillamente ese era el número, era el número de la sala. Y además era una sala que estaba pues al final de un pasillo en un edificio de, de en un edificio militar y tenía la, la, la, la pusieron allí porque estaba en el pasillo donde estaban todos los mandos, entonces por supuesto por allí no pasaba nadie a curiosear ni y cualquiera intentaba evitar, evitar aquella aquella zona, ¿no? Entonces pues aquella sala fue, fue clave en muchos de los de los hechos de la de la primera guerra mundial y tanto es así que allí se descifró el telegrama Zimmermann que fue el, el hecho desencadenante para que Estados Unidos entraran en, en, aquella, en esa Primera Guerra Mundial, ¿no? que era pues el telegrama Zimmerman fue un intento de los, de los alemanes de, de evitar que Estados Unidos precisamente entrara en la Primera Guerra Mundial, haciendo que México Eh, comenzaron una guerra con Estados Unidos y con México y Japón comenzaron una guerra con Estados Unidos. Sí, y cuando, pues, cuando eh, perdieron los territorios no de, de Texas y California y todo eso, y entonces los alemanes intentaron ahí implicar a los mexicanos para que entretuvieran a los a los norteamericanos. Exacto, es, esa, eso es exactamente así. Es decir, entre, si, si están entretenidos en una guerra en el norte de América, no van a venir a, a, a pelear a, a Europa. ¿no? Pero les ocurrió pues, justo lo contrario que precisamente el, el telegrama fue fue interceptado, el telegrama de Zimmerman, que Zimmerman era un, el, el ministro de Exteriores alemán, y en la Sala 40 lo descifraron. La historia es, es mucho más interesante, porque en realidad el punto en el que se capturó el, el telegrama Zimmerman eran precisamente los cables o las instalaciones de, de Estados Unidos. Entonces había que decirle a Estados Unidos que se había capturado un, un telegrama alemán en aquellas líneas de comunicaciones que eran suyas. Es decir, os estamos espiando y espiándoos a vosotros resulta que hemos descubierto una cosa que os va a venir bien. O sea, la, la historia en realidad es un poquito más más interesante, ¿no? y más in, eh, intrincada, pero lo que ocurrió finalmente es que los los pues los pues Estados Unidos se enteraron de esta maniobra de los alemanes y acabaron por entrar, o, o sirvió de excusa, sirvió de, de última gota para, para llenar el vaso, ¿no?, para que se desbordara, y los... Que los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial. Precisamente la historia también nos dice que la Guerra Civil Española fue una especie de ensayo de la Segunda Guerra Mundial. También fue un ensayo. ¿Ha habido criptografía en nuestro país en esa época? ¿En las guerras, entre guerras? Sí, sí, de hecho en, en, hubo máquinas enigma. Hablabas hace un momento de las máquinas enigma. Hubo algunas máquinas enigma en, en el bando nacional, en la Guerra Civil Española. Y de hecho, precisamente la la ayuda, como en otros muchos ámbitos, de alemanes y de italianos en, en temas de criptografía, unido a un detalle que, que ha ocurrido, por también ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, entre los aliados y los alemanes, y es los nacionales en la guerra civil española fueron capaces, digamos, de centralizar todo el conocimiento, todas las, las entidades que se dedicaban a temas criptográficos durante la guerra, cosa que no hicieron tanto así en, en, en el bando contrario, y esa, esa... Pues esa separación de conocimientos hace imposible que, el, que se compartan códigos, que se comparte información y por lo tanto, hubo criptografía en, en la guerra civil española y parece que sacaron más partido de ella los, los nacionales que los, que los republicanos. se dice que el lenguaje de unos indios en los indios en navajos en sí mismo es un idioma bastante críptico. se utiliza para esto se lo utiliza como un código sí de hecho en... Hay en, en, en esta película sobre este tema, como como bien comentas, de, de los navajos en, en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ya lo habían intentado los, los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, pero bien es cierto que no tuvieron mucho tiempo y que los indios, que, que o el idioma indio, mejor dicho, que seleccionaron para la Primera Guerra Mundial, no tenía, digamos, la, la riqueza que tenía el, el idioma navajo y que en la Segunda Guerra Mundial les permitía comunicarse de manera segura sencillamente porque en cada unidad militar iba un indio en abajo, un par de ellos, y eran capaces de hablar en su idioma. Ese idioma tiene riqueza suficiente como para ser capaces de de comunicarse eh, instrucciones militares y, y posiciones militares. En realidad, por ejemplo, hablaban de los bombarderos como como buitres y de pues cosas como que los cocodrilos eran determinado tipo de barcos, es decir, eh jugando con ese idioma, fueron capaces de, de desarrollar una forma de comunicarse militarmente. O sea, que el, eran... código, el código navajo no llegaron a, a descifrarlo nunca, ¿o sí? No, no, nunca, nunca. De hecho, eh, eh, incluso tuvieron problemas los propios estadounidenses, porque cualquier, cualquiera que no fuera navajo, escuchando a dos personas en radio hablar en navajo, eh, era era inconcebible, o sea, era imposible saber lo que, lo que estaban diciendo. Entonces les funcionó muy bien a, a los Estados Unidos esta técnica tan sencilla, que el único problema que tenía era reclutar indios navajos, y formarles en ese pequeño pequeña equivalencia entre palabras de su propio idioma y, y términos militares. Pero vamos, les funcionó a, a la perfección, sí, sí. Has hablado mucho, o se ha hablado mucho a lo largo de estos años, sobre el personaje de, de Alan Turing. uno le, le han empoderado y otros de, le han denostado. Tú, como persona que ha investigado el tema de la criptografía, Eh, ¿crees que Alan Turin era un auténtico cerebrito que incluso podría haber llegado a mucho más si le hubiesen dado más presupuesto? Hombre, yo creo que, que sin duda Alan Turin es uno de los personajes más importantes del siglo XX, diría yo no solo por su participación en uno de los eventos más importantes del siglo XX que es la propia Segunda Guerra Mundial y por supuesto no, en, en lo que ocurrió en, Bletch en Bletchley Park, que era donde se desarrollaba la criptografía pues británica especialmente, pero bueno... en para los aliados, el, el sitio clave. Fue un personaje muy importante ahí, pero ahí había mucha más gente, muchas más cabezas, uh -huh. lógicamente, pero no solo, como decía ben, eh, Turing, fue muy importante en ese momento de, de la historia de del siglo XX, sino que además es clave en el arranque, digamos, de la computación. Es decir, dos de las cosas más importantes que, que en términos generales, creo que han ocurrido en el siglo XX, pues Alan Turing fue eh, formó parte del corazón. Entonces yo creo que sí sí que merece todo el, el mérito que tiene, sabiendo que en la segunda guerra mundial pues los polacos ayudaron muchísimo a los británicos, es decir gran parte del trabajo británico y de las medallas que, que se otorgan a los británicos y a Bletchley Park en realidad vienen de los trabajos que, que en los primeros años de, de la bueno, antes de los primeros años de la guerra, es decir, en los primeros años 30, desarrollaron pues los, los criptógrafos polacos porque sabían que su principal enemigo era era Alemania precisamente. La informática ha sido una auténtica revolución, la aparición de los ordenadores, la computación ha tenido algo que ver también y ha sido importante para el mundo de la criptografía. Sí, de hecho, llega, hay, hay un momento en el cual, pues en torno a los años 70, se, es la computación la que se adueña de la criptografía y el, el, el ser humano, entre comillas, ya solo nos queda la el momento de crear La, ...los algoritmos de crear la, la forma de hacer criptografía... ...pero los cálculos realmente lo hacen, los hacen computadores... ...porque no tenemos capacidad suficiente los seres humanos... ...como para enfrentarnos a la necesidad de cálculos... ...que hoy son, son necesarios, valga la redundancia... ...para hacer criptografía... Y, ...y en el futuro volverá a pasar lo mismo... ...volverá a haber otros saltos seguramente... ...en el cual la criptografía tal como la conocemos hoy... ...pues deje, deje un poco de tener sentido... ...igual que hoy cualquier ordenador... ...de hecho se, se hace en investigación se utilizan ordenadores para romper códigos de hace unos siglos porque un ordenador sencillamente por un ataque en fuerza bruta por un ataque de fuerza bruta por, por digamos por capacidad de cálculo y por por probar prueba por probar cosas y probar opciones pues es capaz de romper códigos que para un ser humano podrían llevar pues meses hacerlo y cuando no años y un ordenador lo hace en unos pocos minutos ¿no? ¿veremos criptografía cuántica, Manuel? Pues todo parece indicar que sí, no, no sabemos cuándo pero la, la computación cuántica cambiará no solo la criptografía, sino todo lo demás. Como decía, de hecho, muchos de los, de los algoritmos criptográficos que, que se utilizan hoy en día, se sabe que se pueden resolver sencillamente con una capacidad de cálculo suficiente. Es decir, no es que sean irresolubles, es que son irresolubles con la capacidad de cálculo o la, la capacidad de computación que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, si como todo el mundo espera, en algún momento la computación cuántica llega a, a multiplicar por n la capacidad de cálculo y la capacidad de computación de, la, de los ordenadores, pues todos los algoritmos que utilizamos al día de hoy dejan, dejan de tener sentido porque se pueden romper en en pues eso en unos pocos minutos con un ordenador cuántico. Pero bueno, todavía para eso falta falta un poco, creo yo. Toda la información sobre este mundo está en este libro fantástico, Historia de la criptografía, su autor, Manuel J. Prieto, que ha estado esta noche con nosotros. ¿eh? Manuel, mil gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Ha sido un placer.